¿Se van a cortar la ruta? Creo. No, no está previsto el corte de ruta. Pero si la señora presidenta o el gobierno nacional no apoya el campo, es sin duda ellos donde creen que nos corte la ruta. Yo creo que en esta jornada no. Pero si esto se agudiza y el gobierno nacional no da respuesta, después que nos venga así que salimos a cortar la ruta. ¿Cómo le que el 11 de marzo? Que, que peor que el 11 de marzo, porque Primero, porque han subido los insumos y bajaron los comodities. Prácticamente tuviéramos que tener retención resen cero hoy, en el caso Grano. En la ganadería no resuelto nada, más con la sequía y todo eso, y todavía salen a hacer anuncios. Eh, de antes ¿cómo tomó las palabras de un legislador que dijo que rezaran, que aprovechaban para rezar? Es lamentable, mirá. Es lamentable los voceros que tiene el gobierno nacional. Es lamentable que diga eso. Si nosotros no tiene que nadie mandarnos a rezar, lo vamos a hacer nosotros y lo estamos haciendo, sin duda mucho nosotros. Ahora, ¿cómo Por... lo a la gente? ¿Cómo siempre la gente en general está más de su lado, menos que en aquel conflicto? Bueno, yo, a ver... La gente común, me refiero. Y la gente común, ¿sabe qué pasa? Que el gobierno se encargó de confundir diciendo que con la 125 se resolvió el tema. Por eso estamos acá, porque tenemos que volverle a explicar... Volverle a explicar a la gente que a, a los cisticultores de Villa Rosario de, o a, de Entre río corriente le pagan 20 centavos el kilo de, de naranja, que un productor en Formosa tiene que vender 50 kilos de banana para comprar un kilo de pan, o que al productor agropecuario le pagan el mismo precio de la carne que hace 3 años atrás y las cosas han subido, en la góndola ha subido, que al productor trombero le pagan 83 centavos y le han, le han prometido un 11 centavos Eh, de adicional que le han prometido que no le va a llegar nunca entonces que estamos en plena época de siembra de girasol y que no sabía lo que va a pasar el año que viene ¿Me entendés? Que seguro que va a haber menos trigo y menos maíz el año que viene porque se sembró menos y con menos tecnología y eso lo va a perder el país y eso lo va a afectar a todos, no solamente al campo, al país porque va a haber menos para transportar, porque va a haber menos movimiento en el interior del país va a haber menos construcción, va a haber todo El reclamo, que quede claro que no es no es para el sector agropecuario, es por el bien del país ¿Qué te parece importando leche nosotros? ¿Qué te parece entre cuatro años importando vacas, carne porque las vacas el 58% en las baenas son hembra, y hay un 30% que son vacas preñadas, que son potenciales terneros para el año que viene, y la estamos matando. Que un secretario de Agricultura eh, esté justificando la muerte de los terneros, la, la, la, la, la, la, este, el sacrificio de los terneros. ¿Qué te parece? Entonces tuvo 5 años del ¿qué haciendo? Yo me acuerdo cuando siempre estaba en Cambio Rural y decía, hablaba de eficiencia, de eficiencia más producción, ¿de acuerdo cuando teníamos el programa de Cambio Rural?, que él, él lo promocionaba y ahora le lavaron la cabeza que está pensando al revés hay, hay productores que de, de, de animales no que dicen que no los dejan exportar que hay un límite del ROE que hablan del ROE es... pero por supuesto el gobierno tiene el onca, el ONCA es un organismo que está controlando entonces discrimina hoy exportamos, mañana no a ver, este fulano lo bajamos el registro de operadores de grano entonces le, le retienen el 18% anexo no sabes por qué te, te bajan Son estas cosas, están jugando, yo creo que están... Hay animales que se mueren de flacos y hay animales que están adentro y no se pueden vender. ¡Exactamente! pero por qué, lo que no explican por qué entonces yo quisiera al secretario de agricultura que explique por qué no se puede exportar el animal gordo y por qué el animal flaco no lo dejan comercializar, entonces qué hacen hay 4 o 5 figuríficos que compran todo ese animal flaco a muy barato precio después abren, dan los rojo rojos el único que gana dinero es el frigorífico y el productor lo tuvo que malvender, estas es una jugada del gobierno que gracias a ustedes lo estamos denunciando no, ¿Están planeando una manifestación en el ONCA puede ser? Bueno, eso se está hablando eso sin duda se va a conversar, el miércoles después de San Pedro, a algún lado vamos a ir al Congreso Nación o Alonca, pero tenemos que resolverlo en la asamblea. O sea, ¿Se pide que se elimine totalmente de las retenciones? Y hoy con, con los precios internacionales y con el precio de los insumos tiene que estar prácticamente retención cero.